a la Cecilia Martini, a quien saludamos ya. Buen día, Cecilia, ¿cómo te va? Buen día. Bien, eh, los cabos Fernando Zafenreider y Norberto García van a seguir detenidos hasta la finalización de, del proceso en una investigación que se declaró compleja. ¿Cuáles son, como fiscala, los pasos que crees este, corresponden dar a partir de este momento? Bueno, bien, eh, en realidad esto es una investigación, como lo dije ayer en la audiencia, es una investigación que es de, recién se inicia, que está a pocas horas de, de haberse cometido el hecho y que por ende hay un montón de cuestiones a dilucidar, y en base a eso, se, obviamente por, por las normas eh, legales vigentes en el proceso penal, yo estoy obligada a formalizar y encuadrar preliminarmente el hecho, sin perjuicio de, de lo que pueda surgir después con el devenir de la investigación, y en orden a eso es que se... Que se le formalizó esta investigación a ambos efectivos de la localidad de Lonquimay, quienes continúan detenidos, en principio hasta la finalización del proceso así lo ha requerido, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la complejidad de las actuaciones, complejidad desde el punto de vista pericial, más que nada por eh, una serie de diligencias que se están realizando eh, aún en estas horas, tendientes a determinar o a dilucidar lo más eh, cercano posible cómo ha sido este suceso y eh, en base a ello a lo largo de la investigación se irá viendo si se mantiene este encuadre, si ambas personas continúan imputadas y cuál es en definitiva eh, una vez que se realicen todas las pericias y que reciba yo eh, el resultado de esas pericias, que será en pocos días, eh, cuáles son las nuevas diligencias eh, que se pretenden realizar. Esto eh, evaluaremos una vez que recibamos todo el material que está pendiente de la división criminalística y que hemos requerido ya en el momento posterior a ocurrir el hecho y que nos constituimos en el lugar. ¿A esta altura de la investigación se puede eh, confirmar si, como lo han dicho incluso efectivos policiales, los cazadores en ningún momento dispararon desde su lugar? Esto está claro. No, yo eso no lo puedo uh -huh. confirmar, no lo confirme, nosotros no, no, no lo podemos confirmar aún porque hay, como dijimos desde el primer momento, nosotros encontramos en el móvil policial una esquirla en el parante delantero de la camioneta, del legajo policial de la Chevrolet S10, que se están haciendo una serie de pericias de detección de metales pendiente a establecer si esa esquirla se puede corresponder con un disparo de arma de fuego y qué tipo de arma de fuego y demás. Hay un resultado preliminar, pero que está eh, a ser confirmado. Eh, ¿La cantidad de disparos que realizaron los policías eh, también está confirmado? Son ocho, sí, son nueve, Son ocho disparos. Ocho, eh, ¿todas de la, de la misma arma? So, en principio, preliminarmente se ha establecido que sí pero de todas maneras yo eh, aún no cuento con esos resultados definitivos y no cuento con los informes definitivos, o sea que son todas cuestiones preliminares, por eso muchas veces cuando se hacen estas audiencias de formalización, que nosotros debemos hacerlas inmediatamente por, para garantizar la, eh, los derechos del imputado, justamente que conozca eh, cuál es el hecho que estamos investigando delante del juez y que sepa cuál es... Eh, el probable encuadre o la teoría del caso de la Fiscalía es eh, que eh, muchas veces esta audiencia de formalización se realiza eh, con el material que se cuenta hasta el momento. Nosotros, a medida que vayamos avanzando en la investigación, tal vez eh, podamos clarificar alguna de estas aristas que ustedes me están preguntando. Bien, eh, Cecilia, ¿se supone que eh, va a haber una evaluación de cuáles son los protocolos de actuación en este tipo de hechos, ya sea por los que están escritos o las órdenes verbales de la superioridad policial? En realidad la, la policía cuenta con una ley orgánica donde está establecido en, eh, cuáles son la, las circunstancias en las cuales eh, los miembros de la fuerza pueden hacer uso del arma reglamentaria y demás. Eso es, eh, es conocido por nosotros y es tenido en cuenta, obviamente. Uh -huh. eh, la consulta es, es eh, imaginarás tu lugar como fiscal, es otro que el de la opinión pública, eso está claro uh -huh, Pero uh -huh, ha uh -huh. trascendido en los últimos días el, la orden verbal que en algún momento el ministro habría dado a, a los subordinados En general, no para este hecho puntual uh -huh. ¿E ¿Eso puede tener algún tipo de influencia? ¿Crees que en algún costado puede ser parte de la investigación? En este momento no No. En este momento no, no, nosotros estamos abocados a analizar justamente este hecho concreto y después se verá cómo continuar la investigación. Yo primero tengo que clarificar qué fue lo que pasó esa noche. Es fundamental y prioritario establecer qué fue, cómo fue que esta persona falleció y que esta otra persona resultó herida. Lo prioritario y fundamental para mí en este momento es eso. Eh, tiene una fecha... Cada minuto cuenta y es por eso que estamos de lleno abocados a esto. Eh, tiene una fecha más o menos prevista de en cuáles tengan que brindar declaración tanto los imputados como algunos testigos. Los testigos estamos tomando declaración tanto de mañana como de tarde y los imputados yo les he dado la posibilidad de declarar, pero no no, no han declarado, han hecho uso de su derecho a abstenerse de, de clara. Fiscal Cecilia Martini, muchas gracias por el contacto. Si quiere agregar algo más que crea de importancia, la escuchamos. No, no, simplemente, bueno, eh, nosotros estamos investigando, es, es un hecho que, que merece ser debidamente esclarecido y eh, hay que tener eh, cautela tal vez en, en algunas cosas, pero la realidad es que este hecho, eh, esta investigación está sumamente encaminada y bueno, y estamos a disposición para lo que quieran eh, consultar. Muchas gracias de vuelta. Bárbaro, hasta luego. Cecilia Martini es la fiscala que interviene en el caso del cazador eh, asesinado por dos efectivos policiales en principio o por uno de ellos lo establecerá mejor la investigación. Los acusados son Fernando Safenrider y Norberto García. Radio Kermés es una radio.